Artes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simon, Edward <tose> una ciudad es mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Chaki está. Yo el que hasta la una de la mañana. Qué buen programa es este. Una de la mañana. No es, no es hacer demagogia porque no hay nadie escuchando. Raro. ¿Por ¿Estoy sonando bien? Sí. Estoy todo enlatado. Me gusta. a mí. Estoy medio... Uh, mira. <risa> alguien que se queja <risa> de eso. Yo no me doy cuenta sí, cuando... Sí, arreglame. Lo... Martín quiere la sonar más grave. La, la, la gente molesta. Re, Martín quiere? quiere sonar más grave. A ver, chequeame ahí el volumen. Yo quiero... Yo quiero sonar como, como se llama, como a ver, como U uh, Guerrero Martínez. Martínez. Muy, es... <ríe> Muy específico lo mío. Martínez. Bueno, boa tenemos mucho yo de qué hablar. Joaquín sí. la dirección. Claro. Dije bien. Joaquín yo yo que arroba hotmail.com. ¿Cuánto? Para dos. mí estoy sonando raro. Oh, yo Dios. me siento de un solo oído. Oh, qué jodido. Ahora da un solo oído. .com y si no punto ahí hay un blog. Esta radio siempre cosas. está tirada para la izquierda. Un sí, poco. siempre está poco. <ríe> sí. un poquito, porque tiene un sí. problema de balance, pero en serio, había no, antes, no sé verdad. si, pero la gente por ahí en casa no se da cuenta. Y pues porque hay cosas que salen más fuertes y otras más despacio. Amigos, ayer sí. no hubo programa. Porque para para por qué? Pará, pará, ¿por qué? Sí. Porque el tarado de Martín Parodi no podía dejar de festejar. Es como Tara Reed. La chica que nos fuera de festejar. Hicimos wild on Ahí está wild on y Martín en Tincho House. Bueno, vamos, como ayer no tuvimos programa, vamos a arrancar con el tema que iba ayer para el disco de la semana. Sí, porque Uy, no podíamos dejarlo entonces... de lado, porque hoy van dos temas de este disco de la semana, de nuestro disco de la semana de Ajá. esta semana, que es eh, el disco Ma de, de la banda Mods Mouse, perdón. El disco se llama Ya hemos hablado de esta banda. We were dead before the ship even sang, sí Ya hemos hablado de esta banda. Ya estábamos banda. muertos. Antes de que el barco Barcubil, subiera sí, o sea, claro. ¿Cómo es? Una banda que tenía... El disco anterior se llamaba Good News for People Who Love Bad News sí, Buenas noticias para la gente que ama las malas noticias sí, ¿qué, qué entreverado no, no que, media rara. Claro, claro, Te, te pone a pensar sabés. No es un título claro, fácil como Spice Your Life De las Spice Girls Exacto. O sea, ponerle pimienta a tu vida No, vos... son títulos ya más complejos Para otro tipo de público por claro, ¿no? No, pero no si la noticia era buena o mala ¿Sí? Sí, ¿Por qué, ¿Cuál es una buena noticia para una gente que le ama las malas noticias? Es verdad Una y mala es noticia Quien dice que, como que, que es malo algo, a lo mejor para otros un huracán Para otros significa, eh, mirá que bueno, se murieron todas las cosechas de zanahoria Y este año voy a vender más, más puré de tomate Ah, lo hizo Matías a eso ¿Qué cosa? Y eh, me movió de izquierda a derecha, izquierda a derecha Ah, así, así es la gambetea, política Gambetea, te hace la de Ronaldinho así en la película. Se cambia de canal. Uno es lo que no parece ser. Modest Mouse, el ratón modesto. Ajá. La banda de la semana y ya lo proponemos como un potencial contendiente para pelear por el disco del año. Uh. Dashboard, el primer tema de. Well, pensé lo que escuchen buena música en este, este programa. Now man, good man, worse than you would ever know. While well, you told down nowhere. Well, it sounds like someplace. I'm racing and then recording the wrong episodes after you improve my prone It wasn't like I'd let it go oh, oh, oh, oh, oh, oh. I just wanted to catch the last laugh of this show tranquilo la noche hoy siendo las 12 horas no me la esperaba que me estaba, agarró la locura si sí. estaba, estaba, de como, golpe sí te corté totalmente público, el ritmo lo estaba poniendo meloso le estaba dando otro ritmo el programa porque la gente bueno hace dice... lo hace mientras suena la chacarera de <risa> cosas raras ya ven Le decían ¿no? que, que está lindo, estamos todos esperando que venga la, la lluvia porque como saben, uno uno ve por Buenos Aires los canales en la tele que dice ya, se, ya llovió allá, entonces estamos esperando que, que, que pase lo mismo acá, que es lo propio, ¿no? Que cuando uno tiene que esperar la lluvia, uno sabe que se viene el fresquito y a la gente, ah, a la noche que te llueva el fresquito, pues decir, uy, ya estoy durmiendo, qué lindo, no soy pobre, tengo techo, no necesito taparme con un diario, ¿viste? Y está lindo disfrutar las comodidades de la vida del burgués promedio. No, no como el malviviente que vive en la puerta de la radio. Que qué feo es entrar a, a un recinto. Y que, y que alguien esté como mirándote los pies, yo sentí que me iba a agarrar y me iba a atacar yo creí que por lo menos me atrevido se sentó en mi silla pero vos no te pasó eso cuando estaba esperando que te atendieran porque ¿Quién? a dónde? está el linchera durmiendo en la puerta ah sí tenemos linchera durmiendo en la puerta Toqué timbre yo digo este me agarra acá de los tobillos yo no sé, tenía como no, miedo no. de película japonesa de terror viene y, y sonaba el ching <risa> y no venía el ching y nadie me atendía yo digo Uf. a mí me dio cosa molestarlos y... también daba eso Venía pensando, uy, que está la puerta, puerta, puerta de la puerta de la puerta, y entré rápido, rápido sin la <risa> esquina. Debo decir, buenas noches, porque buenos noches. Un Lillera que vivía acá, que era uno de esos que, que era... Que, está demasiado abrigado para la temperatura, ¿sí? creía poesía. Parece un Lillera de Se los murió inviernos de Nueva York. El ¿Quién? El pasado, murió. ¿te acordás una vez? Estaba en la puerta y creo que el tiempo murió. Sí, y no vino en, más. Y, y, y él, era un desagradable. Bueno, pero que sí, para, para, esa, para esa persona que solamente le habla a la mina, le dice, yo creo poesía y le no, venden... No, a mí me te... vine y me dijo, te vendo una poesía, no sé qué, y te, <risas> primero me la relató. Si tenía una sola, chaval, no sí. tenía, un tenía una sola poesía, le iba fotocopié y la vendía como a 50 centavos una ¿Por... hoja fotocopiada. ¿Por qué no te, te hace un poeta? poeta? Bueno, está ese que vende frases en la calle en petalar san martín no, no me digas. y hay gente que le compra frases no, no aparte las podés ver y Yo copiarla dije después que Yo dije que era una intervención Porque, no, no. si vos le compras la frase el tipo ya está claro. la pierde tiene una frase como no sé qué cosas si tu sobrero tal otro tu sobrero así que entre graciosa si y filosofante entonces vos le comprás la fotocopia o las filosofas Sí, se sí podrían decirse sí. filosofas Entonces, pero es muy raro que la gente se acerque, no sé, no, no, no, no sé, ¿no? Es como piratería eso también, porque está, está vendiendo el conocimiento de otro a 50 centavos, no sé. no, no, no, es de él. Oh, o no, vende frases no, que no vende son de él. conocidas así del saber popular. Ah, la mía. No, así de es piratería. De anónimo. Que lo vaya a buscar la policía, ya. Sí, hay que, hay que llevarlo. Y que lo me de, saquen el linchera de la puerta, por favor Lo que sería genial favor. es genial que, es que el loco no lo pueda repetir, digamos Claro Es como decir, ay bueno, ¿cuál es tu número de documento? Y bueno, 15 millones tanto bueno, te compro esa frase <risa> Y después esa fue lo que gasté para toda la vida No la puedo repetir Está ah, bien, es verdad, ahí está. Qué ganas de cagar a la gente, que tiene no una no, manera... Pero, no, sí. no, no, no, pero... Más la manera. No, digamos que si tenés la, la idea tan pelotuda de vender frases en la calle, digamos, tenés que... En el orden muy claro. pelotuda tampoco es porque es, la, las, vende. ¿Qué pues sé sí las vende. las vende? sí. O sea, ya ahí le podés decir, y es un pelotudo, pero me está vendiendo frases. El mundo es tan jodido hay que Hay público no, para todo. Hay pelotudos que compran todo. Entonces, de un pelotudo hongroso hay un paso. Exacto. Sí. Por no ahora me, no me acuerdo dicho no tenemos... que alguien había dicho que decía el primero que lo hace un genio, el segundo es un boludo. Porque si el primero que se lo creó esa idea, está repiola y después otro mira, boludo, Pero mira que lo imita. Vamos con los Montreal haciendo James Delgate, like es promoción. Pino Nacho de por sí, Pino ¿sí? Nacho. Y hoy nota con quien. Get it! My name is Russell Crow. I'm here for recommending mi país, Australia. In Australia, we use the boomerang to extinguir the dodo. We filmamos cocodrilo dandy and we dejamos aporrear in the football. But the idea in this bloke is... ...hacerles know ...nuestra music... aquí en Palki. Oh. Música Australiana im doli pali. Claro, los martes tenemos música australiana, por si la gente todavía no se habituó. Los días martes, ¿sí? como manera de decirlo, mismo. martes australianos. Los martes, como, como, decir, los martes de limón. Sí. Pero no, no, tú son, me son, me son, me son me australianos Claro, es eh, nuestro día en que cual veneramos a ese país Que si bien no es la gran cosa a todo el mundo le gustaría ir a visitar Porque tiene todos los climas y les va mejor Porque viste que dicen que tiene, los... y tiene esa roca Tiene se un se clima llama? parecido al de acá claro Están a la misma altura Claro, en Ceballo y Tuzango No, a nivel cultural no También. Tienen la roca esa, ¿cómo se llama la roca roja? ¿Qué roca roja? La roca roja El gran ¿Qué? cañón del Colorado No, la roca roja que está Que, que, que vos vas a agarrar la la la interestatal Red ¿Ve? Rocks esa la de la roca no roja. Red Rocks no. bueno cómo se llama la roca no sé, alguien sabe ¿se alimentaste vos ¿No la tiene roca un nombre roja? muy comercial la roca australiana tenés ahí un internet pero Buscalo, tiene un nombre Google, en inglés no. en castellano no pone roca tiene... roja australia y te salta vamos no, no, si, a escuchar no, una banda si de... pone australia para no, no no no no si pone australia y busca imágenes de australia lo primero que salta es la roca roja Sí, Entonces sí. con una banda de Newcastle Pero Newcastle de Australia, ¿sí? No el de Inglaterra Llaman de Common Code Esto es All System Go así sí? Dale así. All System Go Go Claro yeah. and so Domingo no se pierda por Combate Space, King Kong vs la pelea llega a ustedes, gentileza de Yolkipalki. Y la esquina de las match en en Yolkipalki 845. ¿Qué trunca nuestra llamada de producción? una pena güey, se fue una fiesta estábamos todos locos quería hippie te y comerán los piojos yo siempre lo dije no lo dijiste siempre no bueno desde que tengo problemas con los hippies <risa> que empezó a andar en triciclo tiene problemas con los hippies. Nacho Yo tengo un serio problema aquí con tengo auriculares y no sé qué está pasando. No, no está nada. No nada. Vamos, a vamos a escuchar un par Nosotros de mayapes. Nosotros estamos pasando. Vamos a escuchar un par de mayapes. Si sí. sí, por la gente agarra el programa desde ahora o lo agarra desde hace un par de meses, y nunca supo lo que es lo sí. un mayap. Yo le explico. Un mashup es algo que hace uno que es muy ladrillo. <risa> que agarra la compu y pone un tema arriba del otro y lo hace que suene en más o menos a tiempo. Sí, que queda. Cachengue cachengue, todo vieker, Y eso es un mashup. Lo puede hacer cualquiera, usted no cree que Que DJ, ¿cómo se llama el que trajiste? Hoy, copycat No se creen que DJ copycat de un gato ¿Sabes qué significa copycat? Es copia Copycat, que... pero es, gato, boludo. es claro. gato Es un gato ¿Ve? Es un, es un, un gato, gato que cualquiera copia. que roba digamos. Un gato que roba Usted no cree que la gente ese hacer es gente muy talentosa Lo puede hacer cualquiera, lo hago yo lo, hacer yo, no, yo no lo hago Pero qué no te pusiste ¿Qué? Voy, voy a tratar Es fácil, digamos, no hay ninguna manera de que salga mal claro, Porque ¿cómo? si está mal, sí. yo quería que sea así Claro O sea, pone dos temas, se da tiempo, cantan los dos, un, un quilombo bárbaro Yo quería que sea así sí. Con un poco Mejor de ingenio lo hacer con, con, con un par de caseteras eh. un par de caseteras lo puede hacer Es más, si, tiene, si usted es una ignorada y tiene, qué sé yo, dos equipos de música Pone los dos al mismo tiempo y listo Y eso es más o menos un mashup la doble casetera bueno, se fue perdiendo sí. pero la siguen trayendo de algún equipo ya, ya de alguna pero vez la doble casetera nunca podías poner play en los dos a la vez sí yo sí. Sí, sí en los no. viejos lo... en los más tumbas claro claro, sí yo, yo tenía un, poner play un, un, un olympic le daba play sí. le daba play y sonaba los dos mismo no tenía drama una maravilla no te yo sonar, nunca tuve eso no te dejaba sonar el, el disco al mismo tiempo porque tenías que cambiar la perillita y cuando elegir... no le apretaba play a uno me se me saltaba el otro no, nunca no. tumba, me dejó hacer eso tumba tumba tumba tumba porque eres bien mecánico o sea si das play claro. eh, no acepta a, que además como, eran como los truquitos eso como se apretaba play y el fast forward ¿Sí? tipo se escuchaba todo rápido eran truquito mecánico que era porque se, acu va a se acuerdan del copiado rápido Sí. Bueno, el copiado, copiado rápido, rápido mi equipo tumba no funcionaba también. Se ve que una, una, un cabezal iba a otro tiempo, una cosita. Entonces te quedaba medio raro cuando se, le mandaba el copiado rápido. Sí, sí, iba sí. a distinta velocidad. Claro, estaba medio un poquito descoordinado, entonces era medio cualquiera te quedaba. Igualmente. los la... pichaba. Claro, pero sí, está no. Para donde pues, querés claro. el equipo, ¿no? Pero. Digamos, eh, la gente que, que inventó la casetera de.. El contador de la casetera nada más. ¿Para la... qué quería el contaguerta? Y no, pero te servía con. Pero igual, era medio. ¿Qué yo pensé en los, en los DJ que pasaban con cassette? O sea, en la vuelta <risa> 23 le cabo la engancha. Fuck. El que inventó eso, digamos. ¿Por qué, no, ¿Por qué no se le fue una luma a decirle, no, loco, esto es piratería, digamos? Lo que hace la doble cassetera. Claro, porque antes uno no pirata, no, no, no había algo ¿Cómo así ¿Cómo que solo? no? Pero no te decía pirata, necesariamente. No había una sí, cosa decir. Era todo lo mismo, lo, no. todo lo mismo que pasa ahora. Estuvo cuando salió no, no, no. la videocasetera y cuando salió el cassette. Yo no me acuerdo tanta historia. Yo no me acuerdo de no, la campaña de otra época. Martín ya claro, está no, Ya te era, era más lúcida esa. No, no, yo no lo conozco de haber <risa> leído. 29 años no, <risa> no <risa> son. No son no, pocos. No, no, claro, los no 80 No me enteraba de estas cosas. Pero la campaña de el, grabar cassette está matando a la industria. Sí, no, no había, no se chan. No, no, es de verdad. No, no, no. Lo juro. No me estaba cuenteando mal. Grabar cassette, <risa> estaba eh, en inglés, home tape. Home taping Vienen de music Y industria Una cosa así Fajalarmista no. pero, pero no el equipo Para grabar sé. No y yo me acuerdo Aparte también uno, uno tenía así Como un cierto Chetaje Un cierto donde te compraba Cinta de metal Tenía la cinta de creo, cromo Y vos, se y si, si para mal, tiraba todo mal, y, y alguno Pero equipos... podías hacer cosas muy locas con la cinta sí. de cromo, porque no, si le grababas encima no te borraba ah, pero tenía. Te hacía una Mas mezcla up. extraña. Tenés, boludo, y el el te hacía unos Mayhap. Claro. Y, y, y, y algunas cintas, algunos Walkman, no te leían las de cromo porque eran más pesadas. Claro. O las de metas otro no. lado. <risa> <risa> y la, le costaba mover una consigna para el martes que viene. <risa> Mayap <risa> analógico, papá. A ver si Qué me traes bueno. uno, a ver si me traes uno. ¿Y antes, a, Estaba, estaba bueno, porque a la hora de elegir caserbo tenía ciertas cosas, ¿no? Y tenete de metal que... Es guarísimo Y ahí vi alguno, mi hermano una vez se compró Eran caros los hijos de... un, Unos TVK Que tenían unas aranderitas de, ¿cómo se llama? Tipo de, no, no sé si mosaico, porcelana Para que la cinta no se gastase tanto Le mandaba una, un... Con una, una... Con un redondelito en vez de... donde frotaba la cinta de porcelana sí, Un forro Eran increíbles las cosas que le hacían a hacer para darle cierto toque No, este mapro pro <risa> Este es pro seguro Que vuelva el cassette Pero ponemos de acá para fin de año El compilado Yolki Parky en cassette En cassette sí. Pero hay que conseguir unos cassettes baratos Porque si no sale más caro no, que el CD No, lo mandas a la fábrica y te sale más caro que el CD de, de todas maneras Porque te sale un peso y cincuenta por el cassette Por la vuelta del cassette Bueno, buscamos un sponsor que nos pague Mil pesos para hacer 300 cassettes <risa> estamos esperando el teléfono de la radio estamos esperando y esto, un sponsor un sponsor Dale. mil pesos que vuelva el cassette loco. paladini <risa> Sí yo a mí, paladini mirá, apoya el cassette a mí paladini como que venga o sea yo yo te juro que le hago publicidad hasta no cansarme si me trae una picada de esas porque ya está Ah, el otro día, esto me pasó algo muy feo. lo tengo, no tengo que denunciar. En el próximo bloque. Sí. sí. ¿Me querés guardar para tu bloque? Claro. No, ¿Ya no, no, que está vacío? Sí, sí, sí. No, pero más vale estirarme <risa> y que mi bloque no llegue nunca, no puede la Va a llegar tu bloque. En la, cual, en la cual, tipo, yo tengo que decir algo Bueno, está, denuncia, no, que denuncia. Si sí. tiene ganas, que den. No, igual tampoco. Ahora no. Yo, no. digamos, no digamos decí, por, por, por toda las gilada que me hicieron dar vueltas, ahora... En el próximo bloque, la denuncia de Nacho. La es que no la no hace. Porque qué tan cabrón que va y no la hace, no. <risa> con las estrellitas no podés hacer. Pero Mayao, ¿qué, ¿qué onda? Pero bueno, uno de estos chantas callaperos se llama Simon Idol. Como Simon como American, Cowell. Como Simon Cowell y, y American, American Idol, Idol, claro. Simon Cowell y es productor de las Spy Girls. No sabía. No, yo tampoco. ¿Quién me interesaba. ¿Quién es? El, de, el cabezón. El malo. El malo, el malo ah, y de sí, American ¿no? eh, A mí me sigue causando. Sí, causando me puede? Bien. Hay que ir a, a la que... etapa de audiciones. Ahora cuando hay que ver, puede... claro, hay que ver el primer programa cuando van todos los enfermos, la la todos Todos los brutal. freaks. Sí, sí, sí. Eh, lo que Después ya ver, se pena. pone aburrido. Hagamos una, una audición de esa de radio. <ríe> que venga, jefe, Si quiere venir alguien, que venga, no. no solo como... chicas. El, ah, el premio No, que sea más abierto, venga todo el mundo <risa> El premio es una hora Durante el programa yo voy llamando a alguien Local o larga distancia Nacional Ah, eso es muy bueno Una hora hablando con tu novio que está en Uruguay <risa> oh, entonces... Es el único premio que podemos ofrecer sí. y Yo lo decimos ofrecer como hacía Yo estoy como 15 minutos ¿sabes? hablando con los hippies Que ven con Gori, y siéndome luego Gori y se fue una fiesta Pero vos como te va, todo bien que <risa> claro, lo único que podemos ofrecer y nadie lo quiere aceptar Eso me hace sorprender ¿Crees sentir que me no hippies? vamos a, a la piel y le digo ¿Qué se siente vivir con Goni? <risa> Listo, hacemos eso eh, este, este muchacho Simon Idol No, no, no le alcanzaba con crear más Sino que además dijo Vamos a robar con otra cosa Vamos a ser compilados de más que hacen otros oh, Y no los vendemos, los regala A través de internet Vos te los bajás enteros, pero el ah, tipo se dedica no, a, bueno, ser, a, compilar, a ser curador, ¿sí? Bueno, se, se inicia esto. hoy y todos los martes el concurso de Mayap a fin de año editamos un compilado de Mayap en casa. Claro, en casa, sí. En cassette, 50 copias, esto... Con el TDK negro, grabado. el TDK negro. negro. Yo tengo todavía ¿Sí? un TDK negro ¿Sí? que tiene música brasileña ah, lo podemos grabar otra. No sé si no, se aguanta no, una compramos, pasada compramos. más. Lo hacemos, lo hacemos, bueno. Si, sí, ¿sí pero a no conseguiste TDK negro. Se llevan a venir para grabar un lado de un cassette de TDK... De, me de mataba esta del cassette, el, el, eh, eso me, me, me da una bronca. Eh, un amigo se había comprado el cassette que tenía mi abuela, eh, Wilfred y la ganga, mi abuela y la Baticueva, no. los dos temas. Y era de un lado eh, mi abuela y la Baticueva, y el otro lado al revés, mi, la Baticueva de y mi abuela, eso era el cassette. No, pero está muy, muy bien. bien. Pero, ¿qué, ¿Por qué lo pones de los dos lados? Pues si termina uno, si termina uno, se si terminan si te los dos. No, pero no es por si se te arruina, por arruinado, si no se te arruina. No se entiende tan rata Es que, es que digamos, los cassettes vienen a ponerle. Con un mínimo de ponerle 15 minutos Está bien, no, pero igual y ¿Para pero, qué no se hace? Y pero no vas a grabar cuatro temas, ¿qué vas a ah. poner? De un lado los dos temas y del otro lado vacío Y del otro lado, vacío bueno, claro, para que por lo menos el autorreverte sirva dado Un remix, aunque sea Claro, ¿qué O un mashup entre los dos temas Pero se fue, ya no ya no se usa más de rellenar con remix Ahora te, se llama, el, ahora es la 2B, canciones mal, no, no terminadas de producir Porque sí, el remix pero... ya no se usa más no ah, siempre son los lados B, ¿sí? Está no, bien, no. pero no se usa más no, el Remix, no, no, Antes casete. siempre te venían un Remix ah, pero bien. ya no existe más. Igual, igual sí, eso no. de los lados B es una gran mentira y lo tengo que desmentir. Porque digamos, si no, lo quisiste, si no lo quisiste meter en el disco, ¿para qué lo vas a sacar en otro disco? Si un lado B, digamos, yo quiero los verdaderos Lado B, digamos, un tema los Beatles que es, que malo. Robaron, yo, que no es malo. Que se lo robaron. que es muy malo, me entendés lo sacaron. Bueno, este este un lado B los Beatles que decía, con razón no está en ningún disco pero no son de los peores, son de la segunda camada, los que son, son segunda selección, eh. entraron a la primera, entran ahí. Bueno los ponemos, pero los peores deben estar ahí escondidos. Los verdaderos lados de esto sí, no esto por nada del mundo. Yo editaría un disco, los 10 peores temas de los Beatles, por ejemplo. Te voy y te metes en los archivos de McCartney y todo a ver, pasame a ver cuáles son los temas más feos para vos. ¿Y ahora si y lo editas? Y vendes un montón no, no seguro. Todos los temas de los Beatles son lindos. No. Y ese yo tipo, los, los peores de este pero me los viste y está Let it be. <risa> y bueno, pero. Ya es tarde, para si sí, no tiene vuelta atrás. Simon Idol, entonces, lo que hizo uno de los últimos compilados que armó se llama Stacking the 80s Mezcló dos canciones de los 80, algunos de él y otros más ya de otra gente. Achees. Estoy cansado de los viejos de Hichis. No. ¿Sí? Sí. Okay. Se lo, 1080, pueden, se lo pueden ¿Beludo? bajar Completamente Obvio, gratis la... Son 18 Son 18 más yaps Ochenteros ¿Sí? Se los pueden bajar de www.simonidol.freeblog.hu Para sí, ver, rescató lo es que vale la pena un quilombo La página se mete en www.yorkipalki.com.ar se meten al blog y ahí está el link directo para bajarse un archivo con los 18 mashups. Está por vencer el dominio de nuestra sí, página. Sí, no, <risa> sí, sí, sí. Esta semana renovamos <risa> porque si no, nos quedamos sin web. Maladini, así que. Maladini, pagate <risa> el dominio. Renovar el dominio y... Podemos hacer una colecta. Vamos a escuchar dos mashups entonces. Ninguno de Simon Idol. Oh. Y son dos que eligió él, pero bueno. Primero a DJ Early Bird, el pájaro tempranero. Haciendo Girls Just Wanna Dance With Somebody, ¿sí? Que mezcla Wendy Houston I wanna Dance With Somebody con Girls Just Wanna Japan tema. de Cindy Lopez. Y después Copycat haciendo face to Pichibacan. Estuve es el team, tema, es un carabo, fue presente la otra vez. Senses been through the town Soon or later the fever ends And I wind up feeling down 411-8204. Yes. Línea directa con Cholki Palti. Hola, soy Valeria de Ramos Mejía y llamaba porque quería saber de qué ciudad era el 0341. <risas> Gracias. 411-8204. Yes. Línea directa con Cholki Palti. Hey, hey, acá va, acá va. El segundo WhatsApp Se so, llama to Pretty Vacant. Ajá. Y adivinen que tiene. Pretty Vacant. Claro, Pretty Bacan. Fate to Pretty Vacant. Fade. Faith. La de cantaba. Fate. Fate to gray. The visage. Fate ah. to gray, it's fade too grey. Estados Unidos sí. los que deben liderar cualquier mediación asegura. Sholki Palki sin pelos en la axila. Alguien nacido le a cantar. Alguien nacido para ser especial. Yo que no sé Es la vaina del Sí sí, sí, sí, sí, sí. El Nacho espumado se descorcha en Sholki Palki. Sí, sí, sí, pobreza posta. Ya, ya no se trata de ser humilde, es... es... El, el bloque termina la en nariz. que yo me voy y me abrazo al, al cirujano de la puerta y me quedo dormido. Esperemos que no se hace... Despertar. Ahí termina la película de mi vida. Puse es que mencionás ciruja y, y automáticamente me viene olor a la nariz de ciruja. No, no. Activa el recuerdo olfativo. Yo yo al otro día me puse a pensar en sí. esto de batir fruta. <risa> <risa> eh... Ustedes conocen al la linchera de rulito que anda arrastrando vos, eso que tiene un sobretodo. Es famoso. Es famoso. ¿Por qué es famoso? Porque todos lo miran a él y el tipo no, no, no sabe nada de vos. Y no tienen que andar preocupados por el es linchera eso, eso no me pasa. Sí. ¿Por Porque vos, bueno, vos que tenés voy, una voz un Es verdad, es un linchera. El linchera tiene que saber de vos, no vos del linchera. Claro. No claro, soy Está el, todo el al revés. La sociedad. ¿Por qué el linchera? ¿Por qué el linchera es un loco que ve su vida hizo algo? digamos Poético Abandonó todo, claro, poético, claro. pero decirle de alguna manera Pero cuando te das cuenta, ¿lo abandonó? ¿O lo abandonaron? no Ok, no sé. es que es muy de doble filo ser linchera hoy en día Igual, digamos, yo valoro más a la linchera No quiero poner ejemplo que a vos, digamos, <risa> pero... decirlo Pero serlo, hacerlo, lingera, tranquilamente. tranquilamente es, es un grande porque... ¿Por qué? Y dentro de todo, mira. Ya, a mí me gustaría vivir como uno no, digamos, por vivir en la puerta de la radio, sino porque no, no tendría que ir a trabajar y qué sé yo. Y no me tendría que dañar tan seguido. Y no me importaría tanto lo que diga la gente de mí. ¿Te importa? Un poco. Mira, creo que nunca le vi la cara tan honesta. serio, no es, muy, no es. porque estoy muy cansado y tengo muchos sueños. Y son muy humildes y no hiciste nada. Si me... No es que no hice nada, por favor. Si termino de hablar con unos hippies pero no es laburo es. pero para entonces hay dos tipos de linchera linchera que vos respetás y el que no respetás el que tenía todo lo abandonó todo para ser linchera vos lo respetás el que no no no nada sino que simplemente siempre fue pobre y vivió en la calle no lo respetas nada no, porque una cosa es ser pobre digamos sí, realidad, humilde el pobre está todo el tiempo queriendo salir de pobre ¿no? el pobre es humilde porque no sí. tiene que de qué que, de que en realidad, realidad se si, si tiene que comparar y decir ¿Cuál preferiste el que está el que está todo el día durmiendo y tapado con la forradas? No, frasadita? te da gana de ¿tú? ¿tú? Yo de... ¿tú? Tengo ¿Tú ganas de abrazar. Ganas? <risa> se vería tan sucio Para ver que vería a qué huele. <risa> ah, bueno, ale, hay un Lillera para. está eh, es el de rublito que carga con las 500 bolsas que debe tener bolsa de casatilla, bolsa no, tiene de sucio. no, no, por eso. Después está el peladito pervertido y no sé qué tiene como un... no sé tiene como si fuera un payaso, tiene pelado arriba y tiene todo un borde de pelo sí. que es chiquitito, flaquito, así, pero parece un viejito, pero está como en buen estado, ágil son todos linchera de y una centro. vez le vi tocando culo a, a, do a dos señoras, 40, sí. 50, que venían de algún bolichongo y el Me tipo bien, le les tocó el trasero y las perseguía pero así como decía mirá que te persigue atrás ah saliendo <risa> un y disparo pero ese eh, sí pero ese <risa> sí medio sátiro pero ese lo perseguía atrás una y, cuadra y atrás no y huele mal deja la estela la, la, la, la, la, la, <risa> sí. Billy no supo que era un sátiro y lo persiguió atrás <risa> tocándole el culo el pobre ciruja sati no, cirujas tocaba mujeres te tenía su heterosexualidad por ser ciruja era heterosexual pero tenía ese que deja olor ¿Qué, qué, ¿qué tiene que ver una el, cosa con la otra? ciruja sí, claro el ciruja ¿Por sí, ¿Por aclaro, aclaro, el, ciruja Entonces, sí pobre no, porque si te si, para lo voy a perseguir si es heterosexual llegado el caso si te se bueno, pero, pero el cirujas perseguía a dos personas a dos señores de 50 años que tampoco lo deseaban fiesta new way de acá de la gente de Luis Caro el disco el sábado 21 de abril, 24 horas en zona 79, que sí, es en donde... serio, sí, este sábado. ¿Quieren que develemos el plan maligno? Yo le iba a llamar a Gori y se fue a una fiesta. Sí. <risa> y se fue a una fiesta un martes a la noche. ¿Qué es el cantante de Fantasmagoria? Y no tiene celular sí. porque es un hippie. Y no tiene celular porque es un hippie. No usa. Así que si quieren me llaman a ¿Entonces? la radio y les regalo entrada. Sí. No, no regalen nada. No regalen nada. No. Bueno, si me llaman igual, me dicen cosas buenas, yo. Salen al aire. Serpiente 1039, el, si se el sábado, el sábado, el 79, ahí va a haber fiesta new wave ¿Qué, qué implica esto? ¿Cómo <risa> implica? Ese? No, toca Fantasma y el debut absoluto es... Internacional. Internacional, sí. Y que se, es lo mismo, claro. ¿Y De Daddy Rocks ¿Quién es Daddy Rocks? Que escuchamos la semana pasada Claro ¡Oh! que ya, el, ¡Ah! Que el flaco copado ese Que me gustó lo que hizo <risa> Lo tendríamos que volver a llamar a él <risa> de él, él, él, él es piola, está con dos Pero me gustó Me ha gustado a mí Sí Algún día vamos a volver a pasar algo Me comprometo Bueno, ya lo saben, es sábado entonces Ya lo saben Be Vamos a escuchar algo de Fantasmagoria No podemos seguir hablando, qué sé yo No, tenemos no, no toca Fantasma Bueno, pero fantasma. para hablar de nada no, Vamos a escuchar el, el tema y hablamos al final Sí, entre, entre los temas? No, no, no, no Después vos. nos contás qué hace Fantasmagoria Porque la gente tampoco tiene que tener idea, yo no tengo idea No, no. pero no escuché, Va, no ahora lo vas a escuchar? Bueno. No me pongas más nunca. No me pregunten más nada Yo quiero no, hablar sí. de lo que sale en el diario Después hablamos de lo que sale en el diario A la mañana No sé para qué me ascendí a co-conductor de los martes Porque tenés potencia... Estuviste, estuviste sentado a verlo no llegas? ¿qué? Claro, bueno, ¿Qué no querés? me pregunten, digamos, yo no estoy cuestionando... A ver, Billy, ¿qué vas a es verdad, hacer? Es esta verdad, es verdad. Vamos a escuchar un tema de Fantasmagoria, el primer tema, del primer disco, que para mí es el más mejor, que se llama... ¿Para cuántos discos tiene Fantasmagoria? Tiene, bueno, el primero este que vive en un chile que no tiene nombre, o... Se llama fantasma Magoria, sí. como el álbum de sí, sí. metálico, pero que en realidad no tiene nombre. <risa> eh, tiene ese, sí. después tiene eh, dos EP, uno que se llama Albina, uno que se llama Gorianópolis, y después tiene otro disco que se llama Atravesando el Camino que nos lleva hacia otro oh. camino, oh. Mambo, así, no sé... Es el peor de todo. El peor es No, no, está bueno, qué sé yo. Es medio es medio rolíngar. Y después tiene uno que está re bueno, también que se baja gratis de internet, que se llama Clearance, que, que tiene cinco temas. ¿Y dónde se baja? Está bueno. De la página Fantasmahoria, que creo que es fantasmalandia.com. Muy bien. Creo. Eh, ponen el Google. Google. Y... Bueno, pero entonces el, el mejor es el primero. A mí es el que más me gusta, qué sé yo, soy Bien, el que más te es sí, escucha, como, Es como si tenés varios hijos, qué sé yo, el que nació primero, ¿Qué, lo querés de antes. Ah, <risa> no, no, no es bueno lo querés de antes. Es como que vos ya tenés una novia y conocés a otra chica y le decís, mira, capaz que se si te hubiese conocido antes a vos... ¿Es qué vos la querés ah, mal, ¿la más, la de antes? No, no digo. <risa> Porque está, es linda la doble, buena parece, buena piba, inteligente. Sí, sí, sí, yo hubiera con mi novia actual, me voy a casar. Pero vos querés la de antes. No quiero la de antes. Pero que vino Ande, la querí, Ande. No, no, estoy diciendo como si ahora vino, viene otra. Pintapete que... te va a matar y <risa> te va a meter el pintapete. No, pinté un carajo. No. Miri sí, un amigo. Sí, ¿sí es que un dijo, sorete ah, chita, es una basura. cuando andás saliendo con la chica que es menor de edad? No, veintidós años. Ah, no Adiós. sé. Ahí me dijeron, lo vi a Billy de la mano una chica que era menor de edad. <risa> me dijeron eso, me dijo mi novia. ¿Qué te dije? Ah! Sí. ah o sea, esa pintapeta ah, la voy a agarrar. Escuchar, vamos a escuchar un tema de malo. Dale, memoria. dale, por favor. Y después, Billy responde. Nos comemos el programa como fruta. Es el programa? Gracias frutal. a toda la gente que estuvo viendo la, la charla ahí. de humor ahí en Coso, gracias a toda la gente. Yo no entiendo por qué no llama más gente al programa. No será, ¿Qué será tan bueno. No, no será tan bueno. A la gente le chupa un huevo. Todo. ¿Vos decís, vos decís que... Hasta ahora sé quién te escucha un tachero. Sí. Y al tachero que está escuchando le digo Curtite, eso es un forro, ojalá que te agarren en zona sur y te caigan a tiro. ¡Qué no, picante, boludo! Yo no estoy tan de acuerdo, pero sé que algunos no hacen cosas buenas porque el, el, el gremio de los taxis son cierta gente que por ahí, ¿viste? Urquiza 2050, venía a buscarme. Bueno, está bien. El de rulito. El de rulito. Sí. Yo soy el de rulito, el flaquito así medio desgarbado, alto cagame a piña, y Gil, si te animás o, o, o, no. o que llame, o que llame, Vamos a darle a la gente <risa> para que reaccione y que llame 411-8204 <risa> porque sí, es, es un gente difícil puta. algunos, no todos, me da como relativizo qué, todo ¿De qué, de ¿Qué signo son ustedes? <risa> no, <risa> qué signo de y pero vamos a leer caballo, que... no, no, no, nos tenemos que ir Nacho ah, claro. te cae el horóscopo <risa> no, no, nada, está bien Se enojó, sí, sí, sí, se enojó, se enojó, se enojó. Lo, se enojó. Ya, ya, ya lo bardeaste de ya nada viene. <risa> Llegué y me bardearon. <risa> no, no, no pluralice, para. Eh, acá hay que... Eh. Viste, ahí te bajó el aire acondicionado. Vamos a <risa> meter recagando de calor. ¿Qué tocaste? ¿Qué? Yo no bajé el aire acondicionado, <risa> sí bro. Es mi teléfono, boludo. No dice el control del aire. Vamos, <risa> vámonos, por favor. Va. Bueno, 411-8004, <risa> si <risa> llaman ahora, regalo algo. Ya. ¿Tenés? Tres minutos hasta que nos vayamos. Tres minutos hasta que nos vayamos. Disco de la semana: Modest Mouse. We were dead before the ship even sunk. ¿Te gusta Modest Mouse? se llama Fire and Tapes? No, no. No, yo no, escucho no, bandas viejas. Esta mañana te escucho el palki when we finally turn it over make a beeline towards the boulder have a drink you've had enough fire it up fire it up if you need some conversation bring a magazine to read around our broke down transportation fire it up Fire it up, fire it up When we find the perfect water We'll hang out on the shore just long enough To leave our clothes there. Find it up, find it up Oh we ate all of the oranges off the nails Of our lovers, grab the book and ran the cover It's We'll Fire it up, fire it up, when we fix the carburetor, then we'll push off once again, in an hour or so later.